Conocedor, cercano, emprendedor y ejecutivo. Gonzalo Montero, al servicio de Talca y la región del Maule. Gonzalo Montero, un joven como tú. Tú f u e r e a h Juventud. Tú f u e r e a h Juventud. Él es Gonzalo.